Tenemos a Rodolfo Cufre que nos va a quedar mucho mejor, por cierto, todo esto. ¿Qué tal, cómo le va, Cufre? Walter Carriqueo lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo Bien. andan los bancarios? ¿Es así? Se logró para el primer Bien. trimestre un 20 Mira, en porcentaje no se lo podría estimar porque depende mucho de cómo se eh, cómo, si se toma sobre el salario básico. Sí, más o menos estamos en, en ese importe pero no es este, conveniente tenerlo en cuenta porque en realidad lo que estamos, en lo que se obtuvo, digamos, es un aumento a cuenta de la paritaria que va a comenzar recién a fines de febrero o principios de marzo. Lo que se acordó con las cámaras empresarias ahora, que vos hacías referencia recién, es un aumento a cuenta que consiste en una suma total de 9.600 pesos para el trimestre de enero, febrero y marzo, que se pagan eh, 2.200 en enero, 2.200 en febrero, 2.200 en marzo y un refuerzo, llamémoslo así, que se paga el 12 de febrero de 3.000 pesos por única vez, con lo cual eh, totaliza 9.600 pesos de, de aumento, podríamos llamar la cuenta de paritarias, durante el primer este, trimestre. Pero en realidad el porcentaje se va a definir cuando se abra formalmente la paritaria, como te decía, a fines de, del próximo mes de febrero o principios de, de marzo, que es lo que ocurre habitualmente, en, por lo menos en nuestro gremio, cuando ya hay un panorama un poco más, más cierto de, de cómo puede venir el proceso inflacionario del año 2015 y ver también si se toma alguna medida sobre el tema del impuesto a las ganancias, porque eso es fundamental para definir el porcentaje que nuestro gremio estaría estaría pretendiendo, ¿no? una uh -huh. cosa es con, con impuesto a las ganancias y otra cosa es sin impuesto a las ganancias, las diferencias son sustanciales. Uh -huh. Un laburante, un trabajador que recién inicia, eh, ¿en cuánto queda el básico con esto? Bueno, el básico no va a aumentar hasta que no se define el porcentaje, como te explicaba recién. Uh -huh. Pero un básico está en 11 mil once mil más o menos uh -huh. de, de un ingresante. Y estas sumas que se han dado a conocer son en negro, son sumas. No no no no no, son todos conceptos remunerativos. Ah, conceptos remunerativos. Ajá. Sí sí sí, son conceptos remunerativos, con lo cual también lamentablemente este, les alcanza el, el impuesto el del impuesto a las ganancias, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. eh, Ya sabíamos que iba a ser así, preferimos que sean conceptos remunerativos, primero porque es más fácil, después eh, ya los tenemos incorporados en el salario y, y eso replica en el resto de los, de los conceptos que conforman el, el, el haber mensual, digamos. Uh -huh. eh, la suma en negro siempre es descomplicada porque nos ha pasado la experiencia que después cuesta incorporarlas al básico y la idea que nosotros tengamos la menor cantidad de sumas en negro Este, posible en el recibo de haberes porque son, son sumas que no, no aportan no aportan este, para, a, a na, para nada ninguno de los conceptos y especialmente para la gente que está más cercana a jubilarse eh, son cifras que no le, no le sirven ¿no? Uh -huh. si están en negro uh -huh. Lo del impuesto a la ganancia parece un tema eh, que no se mueve, no se ve algo que, que pueda llegar, claro, a, llegar no, a generar pero, un esperemos, cambio Esperemos ver cómo empieza recién este Eh, todavía no hay ninguna paritaria de ningún sector en marcha veremos claro. cómo se da la situación a partir de febrero hay que ver si los gremios al menos para para definirse sobre ese tema hacer un trabajo en conjunto había empezado esto a darse a fines del año del año 2014 eh, yo creo que este es un tema que afecta a la gran mayoría de los trabajadores argentinos así que Eh, creo que tenemos que entre todos buscarle la, la solución eh, más eh, ajustada que pase por no afectar el salario de los trabajadores y que pase también por no eh, quitar esta fuente de ingresos que tiene el Estado con la cual eh, aporta los planes sociales y, y ayuda a los que menos tienen o a los que no tienen un trabajo eh, estable, ¿verdad? Uh -huh. Uno no está en desacuerdo con eso, lo que pretende es que esas sumas salgan de otro lado, por ejemplo, de, de la renta financiera, por ejemplo, de, de, de juego, con, hay montones de, de conceptos que podrían reemplazar tranquilamente a lo que hoy este, se saca del salario de los trabajadores. Y, y que, por supuesto, es mucho más fácil de hacer, ¿no? porque directamente este, el ANSE se ocupa de, de descontar eso, son veces del salario del trabajador pero ahora hay que buscarlo de forma de que sea más equitativo uh -huh. que beneficie igualmente a la gente eh, como te decía recién que son los sectores más perjudicados pero que perjudique al trabajador bien entonces para que nos quede claro también y para el que está escuchando se vuelven a encontrar en marzo Sí, a fines de febrero primeros días de primera semana de marzo eh, comienza ...en el ámbito del Ministerio de Trabajo a la paritaria... ...esto fue un acuerdo que se hizo fuera de la, del Ministerio de Trabajo... ...es decir, reuniones de nuestro gremio con las distintas cámaras empresarias... ...que por suerte se acordó eh, bastante bien y bastante rápido... ...no es la solución que pretende el trabajador... ...sabemos que el porcentaje del 20% no va a ser el que nosotros vamos a estar peleando... Eh, decía que el porcentaje va a depender mucho de si es con impuesto o sin impuesto, así que veremos a fines de febrero, principios de marzo, cómo, cómo se encara la, la negociación, seguramente nos convocarán del Secretario Nacional para que los secretarios de las seccionales de todo el país demos nuestra opinión, llevemos nuestro nuestro análisis para, para después en conjunto resolver hacia dónde vamos con este reclamo, ¿no? Cufré, bueno, muchísimas gracias, queríamos un poco tener más claridad y ahora sí nos ha quedado mucho más claro lo que se ha logrado, estas sumas, y que la negociación real y todo lo que se va a ver, seguramente en marzo será el momento, ya también teniendo un poco más claro el panorama, por lo que también bien decías y comentabas, serán varias, varias paritarias ya a esa altura que habrán establecido cuál es el rumbo en este año, ¿no? un, un año que sigue teniendo un signo de incertidumbre, por cierto. Así que, Exactamente. Bueno. Muchísimas gracias, abrazo grande No, al contrario, bueno, pues, muchas gracias Y bueno, saludo a, a tu audiencia